El alborotador de Israel. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy continuamos nuestra serie de mensajes sobre la vida de Elías en el Antiguo Testamento. Si hoy es su primer día con nosotros, no se ha perdido mucho. Comenzamos hace varios días con un mensaje introductorio a la vida de este gran hombre. Ayer empezamos a hablar de la tarea de Elías de acudir ante el Rey de Israel con un mensaje de juicio de Dios. Su mensaje, fue que no habría lluvia en Israel. Y obviamente, esto fue algo muy severo, ya que toda la economía de Israel en ese entonces dependía de la agricultura. Y sin la lluvia, todo sería un desastre. Estamos viendo lo que esto significa y cómo levanta a Elías con un propósito soberano. Antes de comenzar nuestra lección, quiero tomar un momento para invitarle, amado oyente, a escribirnos una carta o un correo electrónico. La única manera que tenemos de saber el impacto que está teniendo el programa es a través de las cartas que ustedes nos escriben. Así que, si el Señor ha usado este programa en su vida, quiero alentarle a hacer un esfuerzo especial para escribirnos y compartirnoslo. ¿Lo hará? Muchas gracias. Bien, abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para terminar nuestra lección, El Alborotador de Israel. Comencemos.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 Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Ahora, un momento Elías, ¿tú estás ante Acab? Ah no, no es así, estoy en la presencia de Dios acá. tú no eres nadie, estoy aquí en la presencia de Dios. El poder de este anuncio surge porque en realidad, no me importa lo que sea, sé que estoy frente a ti, pero... Lo que realmente me importa es que estoy en la presencia del Dios Todopoderoso. Elías se preocupaba tanto por eso que no le importaba un comino lo que pensara Cap, por cuanto su amor a Dios, su temor a Dios y asombrosa respuesta a Dios era tan significativa. Para mí fue todo un reto leer este solo versículo, abochornado por mis temores. ¿Abochornado porque ¿Cuántas veces no digo lo que debería decir en la situación precisa?, para dar honor y gloria a Dios y proteger la reputación divina. Pero cuando uno se mete en el pellejo de Elías como si eso le encendiera y le hiciera querer ser la clase de persona que él era y tener el valor para levantarse contra las cosas que están sucediendo en el mundo hoy, no se trata necesariamente de ser un agitador revoltoso, pero cuando uno ve algo que está mal y tiene que atenderse, Uno tiene el valor para levantarse y decir, esto no agrada a Dios y no voy a hacerlo. Jóvenes y señoritas, ustedes están ante sus compañeros en la secundaria o universidad y lo más probable es que el grupo querrá que usted vaya con ellos en la dirección que usted sabe que es una violación de la dirección en que Dios quiere que vaya. Puedo tener el valor de Elías si empieza a comprender cuán maravilloso es Dios y se da cuenta de que Mientras usted se halla en medio de ese conflicto, Dios está mirándole. Usted está jugando el juego, no solo frente a sus compañeros, sino delante de Dios. Cuando usted llegue al lugar en que le importe más lo que Dios piensa que lo que los demás piensen, no habrá situación alguna en que no pueda levantarse en la brecha y ser la persona que Dios quiere que sea. ¿Dónde está el Dios de Elías, vivito, vivito? Y coleando. ¿Dónde están los Elías? Todos somos Elías en potencia si simplemente ajustamos correctamente nuestras prioridades y si empezamos a comprender que las cosas públicas por lo general nacen de nuestro tiempo a solas con Dios, si empezamos a darnos cuenta de que la reputación de Dios es mucho más importante que cualquier reconocimiento público que pudiéramos recibir y si nos preocupamos más, porque estamos en la presencia del Señor allá arriba, que por estar en la presencia de alguien de la faz de la tierra, podemos empezar a ser parte del síndrome de Elías. Que Dios haga que esto suceda en nuestra iglesia. Bien, pues aquí es donde debemos detenernos por hoy. Pero quiero alentarle a seguir con nosotros durante toda esta serie de mensajes sobre la vida de Elías. Aquí es donde comenzó Elías, con este gran anuncio al Rey Acab. Mañana hablaremos de algunas de las experiencias de Elías que fortalecieron su fe y su confianza en Dios. No olvide que todos estos mensajes están disponibles en disco compacto a través de nuestra librería en línea, al igual que el manual Fuego del Cielo, basado en la vida del profeta Elías. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.